ustedes saben, eh, comienza con un anecdotario. Hoy, ¿sabe Leo? Vamos a dejar las anécdotas. Hoy le he traído un ruido, un sonido, un sonido que, no sé si usted lo tiene por allí, ¿Sí? capaz que se lo hacemos escuchar a, a los oyentes. Mira. ¿Lo reconoció? Yo sí, yo sí, además usted me había dicho ya igual, pero creo que, lo, que lo creí, eh, es imposible de no reconocerlo. Bueno, ese es el sonido de un viejo motor GMC que estaban casi todos los ómnibus de la empresa Honda, la verdad que ese ruido era importante en, en toda la población porque ese ruido indicaba muchas cosas lo primero que el ómnibus se venía o que el ómnibus había pasado lamentablemente no lo tenemos pero tenía un sonido distinto cuando venía y usted todavía podía salir corriendo y tomarlo y tenía un sonido muy especial que era cuando el motor ya se sentía que se iba lejos era diferente servía Va a llevar el pero daba muchas cosas también. El... Yo creo que daba el horario. El, el, el ruidito daba la hora. Porque mucha gente se levantaba sabiendo que a las cinco y media sonaba el motor del, del Melo, que le llamaba. La onda que iba Melo era... El despertador de muchos trabajadores. Y no fallaba, era muy puntual. El Melo pasaba a las cinco y media y pasaba a las cinco y media. Levántese porque eran... Era a las cinco y media y no zafaba. Era las cinco y media y no zafaba. Destino Montevideo Melo. Sí, Destino Montevideo Melo después los que venían de Melo Montevideo y esos empezaban a pasar ya otra hora indicaban otra hora pero eran posteriores a las 8, las 9 de la mañana ¿qué más nos daba la onda? anécdotas, anécdotas importantes pero ¿sabe una cosa? en este programa nosotros queremos poner un poco de hacerlo ameno, hacerlo alegre Y hay por ahí unos, unos muchachos que han, en una chamarrita muy linda que se llama chamarrita de la onda que vamos a hacer escuchar a la audiencia, son mucho mejor que las palabras que yo puedo decir porque ahí describe lo que era esa, esa empresa tan importante para, para Soca y para el resto de los uruguayos de todo el país. La historia de un perro que recorrió la campaña Anduvo muchos caminos y cumplió muchas hazañas Cruzando ríos y arroyos Pasó lluvia y tempia y temporales Para llegar siempre a tiempo a todas nuestras ciudades Hasta el último Departamento Llegó aquel galgo todavía No como flecha contra el viento Ya sabrá de qué le hago Y sin sacar mucha cuenta Pues hoy la onda ya no está Pero toditos se acuerdan Pues hoy la onda ya no está Pero toditos se acuerdan Repartió diarios y cartas Llevo gente y encomiendas Aunque hubiera pintado Parecía un galgo de veras, aunque estuviera pintado. Parecía un galgo de veras. En campañas la llamaban de diferentes maneras: la rápida, la torodilla o el galgo en la carretera. La rápida, la torodilla o el galgo en la carretera. Desde el Chuy, pasando la coronilla Venías de los muy hinchado, Como quien te hacía cosquilla Con las viejas comentando De lo que habían comparado Si paso con estos bultos El mes lo tengo salvado Viniendo de Río Branco Pasando por 33 Rumbiando por la ruta 8 Más rapidita que un tren Pero aquella moza blanca con aquel perro al costado pasaba cualquiera aduana con todo el vagallo armado. Pasaba cualquiera aduana con todo el vagallo armado. Con respeto y con cariño pues fuiste fiel compañera de la gente de ciudades y de la gente de afuera. La gente de ciudades, y de la gente de afuera, mi chamarrita compadre, chamarrita de la onda. Se fue como se va el humo, pero vive en mi memoria. Se fue como se va el humo, pero vive en mi memoria. Se fue como se va el humo, pero vive en mi memoria. Se fue como se va el humo, y que viva. En sus memorias ¿qué le parece? Esta letra de Gustavo Serna, que la canta Ricardo de Israel, habla por sí sola. Exactamente. Y nos, nos solucionó un problema, no tuvimos que contar un No tuvimos que contar casi nada. Porque vieron qué lindo que, que allí lo expresa y qué claro muchas cosas han, han cambiado otras no me gustó eso de del bagallito de, vio, ya estaba todo el bagallo armado <ríe> simpático este también viejo recuerdo en el en los intervalos de, de nuestro cine local que funcionaba con dos dos películas los domingos a la noche y también los sábados a la noche Este, se promocionaba la onda, se promocionaba como empresa y colaboraba con el funcionamiento de los cines, pero en aquel momento todavía la televisión no tenía el, la, la penetración masiva que... Entonces este, hemos traído también un, una pequeña grabación que no sé si se, se, se oirá bien, pero... Así se promocionaba la empresa Honda. A través, ya le digo, generalmente de los formativos que se pasaban en las pantallas de los cines entre película 1 y película 2. Ah, ¿era esta, promo, esta promoción era una promoción tipo para, para pasar en los cines. Sí, sí. Ah. sí todavía no existía. El... La, ¿La forma radial o televisiva? No, radial, ¿Radial sí, sí. Pero ahí lo que. Eh, ustedes van a oír, es, es una propaganda que va describiendo y habla de algunas imágenes, por lo tanto esta es el audio de una propaganda este, hecha para una pantalla. Para una. Pareció imposible que ya en aquella época, con este material y casi sin carreteras, se efectuase un servicio regular. La diferencia entre aquel pequeño ómnibus y estos magníficos centellas de los caminos marcan cómo Honda se ha ido superando, permaneciendo siempre al día y no escatimando esfuerzos para brindar a sus pasajeros el mejor servicio del mundo. magníficas unidades y otras que se esperan en breve se incorporan a los servicios de la empresa para recorrer todos los caminos del Uruguay, llevando el mensaje de progreso de Onda Bueno, ¿qué le pareció? Casi nada, mirvió. me Me gustó la pareció? promo, ¿eh? Bueno Esto ya se oía en el cine Se oía en el cine sí, En ese cine que cuando pasaban esta propaganda, era el momento de acomodarnos Porque empezaba o la primera película o la, o la segunda. Este, hay anecdotarios importantes de la empresa. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de, del querido Cenizo? Que fuese muchos años, muchos años, el bar del parador y el que recibía esa, a, a esos ómnibus de onda que nos traían las novedades, el diario, este, en esos 10 minutos que la onda estaba parada en el parador, el cenizo atendía con, con mucha rapidez y mucha, mucha amabilidad a los, a, los, a los que allí venían. Usted se acuerda de de Artime, de la anécdota de Artime no la conoce. No, no, no, no Artim, la conozco. Artime fue un excelente goleador argentino que vino a jugar acá al Uruguay y que según dicen todos le pegaba muy bien. Y el cenizo le pegaba muy bien a la a las chapitas de la. A las chapitas de la cerveza, a la Coca-Cola, ah, porque el, antes sí, como el, la chapita, de, ahora todavía la cerveza viene con la tapita bueno, de chapa, ¿no? Él destapaba la La tapita de chapa la hacía volar hacia arriba y de derecha o de izquierda la tiraba. En aquel momento la chapita molestaba, entonces se tiraba para el costado del. Él. Entonces el él cenizo le agregó el ingrediente en algún determinado momento cuando apareció aquel gran jugador, el fútbol uruguayo, el gran goleador. Él le agregó el ingrediente de destapar la cerveza, hacer volar la chapita y cuando ella caía de derecha o de izquierda. Le pegaba como si fuera una gran pelota de fútbol y decía, artime. Ah, mire usted, ahí era la... Ah. ¿Y sabe cuándo ah. terminó eso? Un día se le escapó el zapato, dijo, artime. Se le escapó el zapato y rompió un vidrio. No, tiene... tiene. No, y estuvo, tenía. tuvo bastante tiempo el vidrio roto porque los vidrios del Parador se... Ac... ...todavía son unos vidrios difíciles de cambiar... ...son vidrios tristes, sí, sí, bastante sí, sí, sí. gruesos... ...entonces este, quedó el anecdotario popular... ...tartí, me dijo el cenizo... ...y se salió el zapato y rompió el vidrio... <risa> ...pero la, la, la... Esto, ahí se terminó, ya después no, no, no, no hacía más... ...sí, momento. pero como se produjo delante de, de, de, de 40 personas... El guarda, el chofer y un inspector de Onda Que, que, en, ese momento que en ese momento estaban Después la, la anécdota empezó a circular oh. Y empezó a circular en la empresa Y después empezó a circular por el país Es conocida la historia Es conocida en todo el país Es conocida en todo el claro. país a raíz de Que se produjo en, eh, Estando la Onda Y había Vicente. gente de Onda en ese momento ahí Claro Qué bárbaro y Entonces ¿verdad? quedó el artí, me dijo el cenizo Por acá Jorge Castillo nos dice, es verdad, yo hizo cinco años, dice, por ahí en Castillo. O sea que el amigo Jorge Castillo viajaba desde Castillo a Chuy, iría, no sé, o vendría para estos lados. No, no, no, no nos termina de contar acá, este, pero contaba sobre el tema de la onda. Le queremos decir a la gente que se pueden comunicar con nosotros, que no es que no sí. quiéramos, ¿no? Este, porque siempre nos olvidamos de dar los teléfonos y después nos retan hay que darlos los teléfonos Sí, délo, sí por porque... el teléfono de la radio 437-40-310 pueden hacernos llegar sus, sus comentarios y a través del SMS 094-94-40-51 ustedes a través de un mensaje que sale inmediatamente en la pantalla que allí tiene el, el operador Leonardo o a través del teléfono de la radio en el cual Este, ustedes van a ser atendidos también por, por Leo o quien esté allí exactamente eh, ahí y... nos pueden contar eh, este, si quieren en vivo al aire ¿no? si alguien tiene alguna anécdota de, de la empresa Honda que circuló unos cuantos años, hoy estábamos sacando la cuenta, de, fue desde... Y la empresa Honda comenzó a ser Honda, pero primero fueron líneas pequeñas que se fueron uh -huh. este, reuniendo en una empresa grande, este, desde el año 1935, que fueron sus inicios, hasta, como todas las cosas, no se cerraron un día, pero uh -huh. prácticamente hasta el año 93 circularon algunos... algunos este, vehículos de la empresa. Su apogeo como tal este su apogeo como tal es de los años 45 al, posterior a, a la guerra cuando Honda importa los los famosos GMC esos del ruido que ustedes este, Exacto, los, de, los del ruido característico de la Honda que el ruido inclusive hasta a veces se, se nombraba el tema de que hasta el tiempo porque se escuchaba lejos o se escuchaba cerca hasta cómo estaba el tiempo sí los días húmedos y los sí. días secos eh, exacto la gente decía hoy va a llover y por qué te parece que va a llover y porque el motor de la Honda suena me acuerdo la expresión que usaban, pero es verdad, es verdad claro, que se escuchaba cuando iba muy lejos creo que era, que, que roncaba el plafón estaba más bajo, la humedad había aumentado había más humedad, y claro, lógicamente el ronquido característico de un sonido eh, un sonido medio atenuado a grave esto en términos técnicos, ¿no? Eh, se propagaba muchísimo, con mayor, muchísimo mayor velocidad entonces, claro, la gente escuchaba cuando la onda iba llegando a Allá, la, la, por, por ejemplo, desde Soca, cuando escuchaban que llegaba al empalme, de, eh, que en este momento ahora está la ruta nueva, ¿no? Allá al lado del viaje, se escuchaba de por allá. El bueno, sonido, entonces, la, es, es, eso hacía que se supiera hasta el tema del tiempo. Tenemos otro mensaje que quiero compartir con usted, Raúl. Dice: Para quienes viajábamos en Honda, esta era mucho más que un bus. Significó un medio de comunicación entre todos los uruguayos, eh, testigo de amores y desamores, lugares conocidos, porque Honda paraba. Eh, eh, eh, onda paraba, en Soca parábamos 10 minutos, decía el guarda, ¿vio? Y viene de parte de Nela. <risa> bueno, ¿Eh, ¿vio? Este, sí. La verdad que fue mucho más que una empresa, fue mucho más que una empresa y y bueno, cuesta a veces hacer entender en esta época moderna todo lo que ella traía. Traía la prensa, ya le digo, tenía una forma muy característica de ser doblado el papel de diario y el guarda lo tiraba por ventanilla enfrente a la, a, la, a la casa de la gente donde er, éramos los suscriptores de los que vivíamos so, so, sobre la ruta acá ya en el pueblo bajaba este, montones de, de diarios pero el día que no venía la onda solamente la radio nos traía las noticias este, que habían sucedido en el día ¿Los días de ausencia de onda? ¿Qué serían? ¿Los, los, los primer, los eh, ¿El día primero de año? ¿O no, o no sí, existía el día del transportista? No, no, ¿O el primero no, de mayo? No, no. Eh, los días festivos eran quizás más que, ¿Ah, que, sí? que lo que son ahora. Este, y había días especialísimos en los cuales no, no circulaba. Y los días que, que no había diario por razones de, de que no aparecía la prensa. Entonces ahí... Este, solamente esos días fallaba después no fallaba nunca y era un medio de, de comunicación importante para el desarrollo de, de estas localidades y, y para el desplazamiento de, de las personas este, otro grupo musical que le de, dedicó un tema a la onda es un una música de la que yo no, no, no tengo mayor experiencia como, este, como la anterior que era una chamarrita y es un, una música country uruguaya que después lo, la vamos a hacer escuchar no es una chamarrita pero un grupo que se llama Blues and Roll también interpretó una música Y se llama El Galgo de la Onda, eh, lo tiene por ahí, vamos a escuchar del grupo Bruce and Roll, El Galgo de la Onda. abuela que carga dulce de leche la tía con ticholos y turrón mi infancia era universo completo bizcochos, boca y radio novelón ya te vas viejo trueno plateado otra vez por las sierras más allá te llevas mis recuerdos apretados Perseguido por futuro y más acá. El galgo de la onda trae fantasmas de aquel lejano pueblo. de las sierras o tal vez dentro de mi corazón. La abuela que carga dulce de leche, la tía con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 ¿Qué le parece? Casi nada, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Eh, el grupo de música country uruguaya, un género musical, interpretaba, el grupo se llamaba Blues and Roll, todos juntos, Blues and Roll, el galgo de la onda. Tiene algunos mensajes. Exactamente, tengo, tengo mensaje por acá, Raúl, este, y también con, con parte de anécdota, ¿no? Muy bien, ¿Eh? es lo que aspiramos a que las anécdotas no sean solo las contadas por nosotros, sino que también la audiencia se, se, nos, se, se nos acerque, se nos arrime y nos aporte mucho más, quizá, de lo que nosotros podemos conocer. Exactamente, bienvenidos todos los aportes, este, y bueno, importante. Eh, Esto, mire lo que le voy a contar, a que nos escribe Anita por acá. Dice, ¿qué recuerdos de la onda? Eh, yo tuve la suerte de viajar al Liceo de Pan de Azúcar y qué servicio, qué choferes y guardas, los de aquella época, impresionante. Imposible olvidar tan linda empresa. Y acá nos cuenta una anécdota en particular, al chofer de la 331, era el, el número de coche, ¿eh? sí, ¿qué le parece? Sí. El señor Juan Mateu. Eh, que era como un padre para nosotras y tenía la constancia de esperarlos, ¿no? Si venían a mitad de camino de, de la parada, al igual, eh, o sea, eh, que si venían a mitad de la camino, eh, ellos no esperaban, los, lo esperaban, ¿no? A los chicos del liceo. Eh, e igual no llevaban si nos olvidábamos del abono. Como la onda no existe ni existirá, eh, nos cuenta Anita por acá. Bueno. Juan... Bueno, la constancia también de decirle, bueno, mira, los se olvidaron del abono, no nos puede dejar a pie. No, no, no, no, eh, se terminaba el abono y si no se había sacado el nuevo, este, bueno, había, había gente ahí como Juan Mateos, a quien recuerdo, y Juan Mateos me contó una, una anécdota de la onda que siempre la recuerdo muy bien y siempre la contaba, Juan, Juan decía que, ¿vos sabés por qué estoy yo en la onda? No Juan, ¿por qué sos chofer de onda? Era lindo, era socialmente importante ser el chofer de la onda, aparte la empresa contaba con buenos salarios y, y buen estatus social en aquellos momentos. Era importante ser el chofer de la onda, más que nada por el re relacionamiento que se lograba. Pero Juan me contaba, ¿vos sabés por qué estoy en la onda? Dice, porque yo trabajaba y tenía buen trabajo y era chofer de un turco que no tenía una camioneta y, y salíamos a vender. Entonces, este. Un día, por culpa de una gripe, falté. Falté tres días. Y, y el turco dice: me he quedado sin vender. Me quedé sin vender. Dice. ¿Por qué? No enseña a Turco a manejar Que así Cuando Ramón está enfermo Turco no pierde vender Claro, está bien Y yo, dice Lo enseñé Ni bien lo enseñé al Turco Al mejor Le dio salida Y entré en la onda Y claro, bueno, <risa> qué, qué bárbaro Estoy en la onda porque le enseñé al Turco a manejar Exactamente Siempre contaba Ese Ese chofer que también me, me supo esperar varias veces porque yo también fui al, al Liceo de Pan de Azúcar en La Honda Y un cariño muy grande nos quedaron de, de, de esos choferes y esa gente que, que era como un familiar. Qué disparate, ¿no? Para nosotros que éramos en ese momento estudiantes. Exactamente. Otro mensaje. Clever Coleman era un guarda que... Eh, al, el anuncio de llegada a Soca le ponía ritmo, dice. Sí, ¿Eh? Eh, entonación. A ver si con la imaginación se puede oír. Soca, paramos 10 minutos, a ver. Pero eso de usted, porque yo no, usted yo no me acuerdo. No es que me... Sí, no, no recuerdo bien claro la, la, la voz de, de, de, de Clever que a sí. mí siempre me llamó muchísimo la atención ese nombre, porque... Clever Coleman Sí, Clever Colman. Creo que reside todavía, vive, debe ser bastante veterano ya, pero creo que reside por eso, por el lado de Punta del Este o de Maldonado. Y le ponía una entonación, pero yo no, no tengo buen oído, Leo, como para llevarle. Pero era clásico, el soca, paramos 10 minutos que salvo en los turnos de la mañana que iban bastante controlados con, con, su, con su horario este, se hacía más largo de 10 minutos se hacía más largo porque la sociabilidad que allí se desarrollaba no daba no daban 10 minutos para, para todo lo que Onda aportaba eh, yo recuerdo que ya siendo docente acá en el liceo yo viajaba Onda y cuando Onda llegaba, le voy a contar una anécdota, esta es mía, me la hicieron es a privada mí. Suya, está bien. Me la hicieron a mí. Este, onda demoraba en el, en el parador Mosquitos más de 10 minutos. Y yo, con ese afán mío de conversar, conversar y conversar, siempre cruzaba allí enfrente al, al taller de Corrales, dejaba el portafolio. En la, en la esquina, allí bien donde ahora es, es, es el, el local de la funeraria, dejaba el portafolio porque el chofer de onda sabía que yo estaba y entreparaba allí. Yo salía corriendo y, y me subía al ómnibus que, que me iba. Y estos bandidos, amigos del taller, un día le pusieron al, al portafolio junto con los libros y que yo llevaba era un portafolio bastante amplio le pusieron una, la plancha que tenían de hierro para enderezar las chapas puesta ahí y otras cosas más entonces cuando yo salí corriendo le digo este brazo no sé si lo tengo pero resulta que yo fui a agarrar el portafolio y, y estaba como clavado en el suelo. Estaba no, clavado en el piso, no lo podía y hacer. Y la onda, ya le digo, con ese sonido tradicional, la onda Y irse. la puerta abierta y para usted, que yo subiera corriendo. Ese recuerdo. Usted lo le agarraba al boleo, <ríe> sí, sí, pero no esperaba que estuviese tan pesado. O sea que fue un tirón de brazo de aquello. Bueno, no, pero un tirón de brazo no, porque después <risa> salieron los de taller a ver qué me pasaba, a sacar todo y fui a me la... <coughs> reír de, de la gente que viajaba en el... Estaban todos esperando, porque todos... ya usted ya lo había agarrado en el límite para eso. <risa> Llega otro mensaje por acá, dice Raúl, el chofer más viejo de Soca, de Honda, el coco labor de un vecino mío, nos cuenta Uca. ¿Eh? Sí, este. Había gente de Soca que también trabajaba. Sí, ¿no? había gente de Soca que también trabajaba. Acá nos en onda. cuenta Uca eh, el coco la borde, ¿no? Este, no recuerdo particularmente, pero eh, el Espino, el Mosca Espino fue uno de los. Pero Mosca Espino siempre trabajó en, en este. Eh, en la parte de encomienda de onda que ya dijimos al principio que era tan importante casi como el transporte de como el transporte de pasajeros bueno busca nos cuenta acá bueno debe ser una anécdota ella tiene muy buena memoria vio bueno. este eh, el coco Laborde, mire usted este eh, dice que es de los más viejos no de los primeros vamos a decir de la de la compañía así que ya hablamos de, del año la compañía me dijo el... La compañía es de 1935, Exacto. sus años de auge empezaron a partir del año 48. Exacto, mire de qué año estamos hablando ahí. También fue funcionario muchos años, este, eh, conocido como el Bomba, el hermano de menor de Tochi y de, y de Juan Jaurena. Fue muchos años este, empleado allá en la... En la en la parte también de despacho de pasajes y eso, no fue. No fue. Pero son innumerables las personas que, que fueron choferes y guardas. El último quizá este, fue el amigo Zorro Bravo, que no sé incluso si no se. No, no se jubiló de otras empresas, pero terminó casi. Fue uno de los últimos choferes de la jóvenes, digamos, que, que fueron choferes de onda. Yo lo que sí recuerdo acá del parador es la pintura, de eso sí me acuerdo. De ac estuvo, después, claro, se habrá deteriorado con los años, ¿no? Pero se acuerda que sobre la pared que da hacia el lado, como Montevideo, vamos a decir, viniendo de Montevideo, ahí estaba la, la estupenda pintura, que no sé quién la había hecho. La había hecho un guarda también, ¿eh? que se dedicaba a, a, a propaganda. Y este, la tuvo que hacer tres veces. Cayeros se llamaba, Cayeros. Ah, recuerdo que abajo decía con letras Cayeros. Cayeros tuvo que hacerla dos, tres veces la pintura ahí en el parador porque las críticas eran abundantes, que, que parecía que iba a volcar, que estaba mar perfilada, que y en realidad Cayeros lo que quería era hacer un gran ómnibus y el espacio no le daba, y entonces este, eh, allí... Eh, El, el hombre tuvo que pintarla tres veces Me acuerdo que no, la no pintó toda eso. Después se la borró Y se repintó y volvió a hacerla Y después que estaba hecha La, la corrigió Siempre quedó el anedotario La onda que pintó tres veces cayeron Si sí, recuerdo eh, Lo de la vuelta ¿no? Eh, que, daba, que, que venía como una vuelta Y tenía unos pilares de curva <risa> claro. Esa eh, Debe haberse perdido En, en pinturas pero estuvo muchos años presidiendo allí la agencia. Tengo más mensajes que vienen llegando, Raúl. Muy este, bien, los pero el, el programa demora un poquito en reconocerlos porque los va cargando de a poco. Estuvimos. Me gustó esa la, la chamarrita de, de la onda. ¿A usted le gustó? Me gustó mucho, usted sabe, la, la, la vamos a dejar implementada para pasar. Porque es un. un este, sí, pero después usted borra la. la no, no, hay otras personas que. Borra la música buscando espacio, pero yo la voy a conservar. Para <risa> que... Usted la por la duda, pero yo te puedo decir que a veces. Eh, después hay compañeros aquí que dicen, no, se borraron las canciones, manos mágicas. Dice. No, no fueron tan mágicas, Pero, pero la chamarrita es un. Un ritmo que a mí particularmente me, me, me, me gusta mucho. Y. Y es bastante variada la chamarrita. Está la chamarrita nuestra, está la del litoral argentino. Y. Tengo ganas de escuchar una chamarrita ahora. Mire, miren lo que me cuentan acá, Pepe. Dice. Ahí está. Eh, Usted lo va a entender mejor, cualquier cosa me corrige. ¿eh? Dice, en el cohete de las doce, mm. Chiche mandaba a Marcelo el dentista. En Montevideo subía y le preguntaba el guarda, ¿dónde baja usted? Uruguay 1515, decía Marcelo. <risa> y lo bajaban en la puerta. Cierto, cierto. ¿Cómo es? Si ¿Uruguay 1515? Era como un taxi. Era la dirección. Claro, porque entraban por la avenida Uruguay. Y bueno, como entran, entran algunos, los, eh, ya se quedan en tres cruces, pero... Los líneas lo, 7A, vamos a decir el, todos los, los que salen de Parque Plata entran todavía por avenida Uruguay. Bueno, pero 1515 era la casa donde estaba la tía y bueno. Y él se bajaba ahí. Bajaba. Allí lo bajaron. Ah. Qué barba. <risa> Uruguay 15-15. ¿Qué te parece? 15-15. No, un disparate. Un muy disparate. familiar, muy. Una empresa adecuada a la forma de vivir de, de, la, de la gente en aquel momento. Exacto, porque ah, quise decir coche, no cohete, pero no, no, pero estaba bien, estaba <risa> bien igual, era porque tenía varios nombres, ¿no? Sí, tenía. Pues ya, ya lo sintió en la lista. Uy, impecable. ¿no? Vamos a escuchar, vamos a compartir un pedacito de vuelta. Porque está muy bueno. Este. Y. y recordar los varios nombres ahí que se le. que se le daba, ¿no? Uh -huh. Viniendo de Río Branco.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 en sus memorias. ¿Cuántas historias nos trae la, el tema de la onda? Yo me reconcilié con un amigo en la onda, mire usted. Ah, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién me lo ha contado? Sí. Tenemos una llamada, este a entender por interno, pero este, quizás sea para salir al aire. Cuente, cuente. No, no, es usted que se reconcilió con un amigo en la onda. Claro. Eh, eh, vamos al aire. Buenos días. Muy buenos días, profesor. La verdad que es una maravilla el pro recordar toda la época de la onda. Bueno. Mis hijas viajaron en onda al liceo. Ah, está. Buenos días, Ana María. Muchísimas gracias por llamar. Y sí, el, el tema, lo que nosotros tratamos de, de llegar es que, es que fue más que una empresa de autobuses No, fue una familia Fue una gran familia, eso sí eh, Alberto Mateo, este, tenemos más gente que ahora yo no la recuerdo, que era maravilla Alberto Pagola, que Bien. era chofer, que bueno. era guarda de, de, con, con Juan Mateo Incluso Juan Mateus un día paró su coche eh, allí en la ruta 70, eh, ru kilómetro 70, ruta interbanearia. Presentarnos la familia y su hijo. La verdad que fue una maravilla, un señor. Bueno. Lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros. Ah, bueno, la verdad que yo había perdido. El, sí, el, el... Eh, el hijo en Canal 12. Ah, en bueno. Muy bien. Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Para mí es una alegría que la gente se esté comunicando. A usted, a Castillo, que nos, nos aportó una anécdota. Castillo. Por algo somos comunicadores, bueno. entonces tenemos que estar juntos en la gran familia de Causes FM. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así es, ¿vio Raúl? Sí, hay muchas anécdotas sobre el tema de la onda. Bueno. Este... Tengo más mensajes Ahora le iba, le, iba, le iba a comunicar Bueno, léalos ¿Eh? Léalos Sí Raúl Sí, la escucho Es Pina para Ah, querida Pina ¿Cómo estás? Este, yo viajé mucho Muchos años Con la onda Bueno Y podés eh, Te acordás De, de... Muy lindo, muy lindo Bueno, de algunos viajes. ¿Eh? ¿Dónde ibas tú? Dame, un poquito. Ay, Raúl. Sí. Hola. Sí, Omar. Te escucho. De la Onda. Sí, a ver. Estuvimos en Soca. Sí. Muchos grandes jugadores de fútbol. Ah, bueno. Que bien. los traía el final Mosca. Ah, sí. Sí, sí. Cuenta, cuenta, cuenta que la gente. Pero jugadores quizás... y pico, ¿no? Sí. ¿Eh? Los traía en la onda. Jugadores compañeros de Roberto del Mosca, Ajá. que los traía a jugar a Soca. Claro. Y el pasaje, Pero muchos jugadores. El pasaje no corría. ¿Eh? Que el pasaje no corría. No porque... corría y comían lo del Mosca y. ¿Eh? Bueno, como hizo el Mosca siempre la, bueno, las cosas. Sí, ya tuvimos un recuerdo hacia él como, como, como trabajador de, sí. de la empresa, hace, hacer. Llegar a su familia el, el, el conocimiento de, Pina, de que... Dice, Pina dice, sí. Espina dice, le di hablar a Raúl, dice, porque yo no, viajé mucho en La Onda. Fue, fue, un, fue un, un gusto. Vos sí? lo conociste bien en La Onda, ¿no? Cómo no, cómo no, si eh, prácticamente mi vida está ligada a La Onda, porque... Sí, sí, yo, yo cuando La Onda paraba en el Parador Mosquito, yo trabajaba en los barrios, enfrente. Ah, sí. Eh, También la anécdota del cenizo está muy bien, ¿de? Sí. Ik heb al tien cayó bueno. el zapato por la ventana <ríe> ahí ahí, ahí dan fe de, de la anécdota que usted dijo ah, no, no que no, no son mentiras eh. no no no ¿Eh? y más un hombre responsable le, le pegaba con la punta del zapato a la chapita y volaba para arriba y él la levantaba en la pata <ríe> eh. pero ese día debe haber sido notable cuando se le escapó el zapato claro. el vidrio tiene que haber sido sí, lo que estaba lo que hacía el, el cenizo era el, el cenizo era el que atendía a los guardias y de onda en okay. lugar de chofer y ondan comían costillas con huevo frito, en vez de café con leche, costillas con huevo frito. Y era todo gratis en la, ahí en el parador ¿Y en 10 minutos, Omar? ¿Eh? ¿En 10 minutos era eso, te parece? En 10 minutos hacían la cocina con huevos fritos Y el cenizo era el mozo de ellos <risa> El cenizo era exclusivamente para tener guarda y chuferes. Muy bien Yo le decía acá, Leo, que paraban más de 10 minutos Omar. Sí, paraban para de 20 minutos <risa> y Hasta que no se acababa la comida, no seguimos Y después te anunciaban por el parlante Sale onda para tal lado y... Paraban más, seguro que más de 10, 15 minutos para. Muy bien Para comer todo eso, si no era un camino el... Eran unas costillas Con, con, con huevos fritos eh, Era lo que comían ellos Tomaban un vaso de, de jugo Y ya le otra vez ¿Jugo sería en aquel tiempo? Sí, yo no sé si jugo vino Pero yo qué sé, bueno, ponerle jugo Vamos a decir que era jugo Sí, vamos sí a decir que era jugo Era jugo, sí, lo es, es lo, lo, lo más Lo más simpático jugo. Ya esos delitos prescribieron, ¿no? ¿Eh? Ya esos delitos prescribieron. Prescribieron, ¿sí? pero por la duda, eso. bueno, eso <risa> fue de buena gente. Muy bien. Este, muchas gracias, Omar, por bueno, llamar y a Pina un abrazo grande. Chao, que ande Chao, chao. emocionante su llamada. Chao. Eh, chao. Teníamos a, a Pina que de... Con su avanzada edad no me está escuchando Qué, qué lindo, y, un beso grande para Pina de alegre. Corazón Porque siempre, desde que empezamos con el tema de la radio eh, De los primeros oyentes que, que nos escuchaban en la mañana Lo recuerdo claramente eh, Así que hace ya ocho años que, que, que empezamos con esto Así que imagínese Muy bien. Tenemos más llamadas, Raúl Si usted le parece, vamos al aire Bueno. Muy buenos días sí. ¿Quién habla? Buenos días ¿Habla Raúl? Raúl, sí Hola, Uca, ¿cómo andás? Ah, ¿cómo estás, Uca? Sí, yo me voy contando, la, la, mi, riéndome sola. ¿Sola? Mira, la, la, la anécdota más linda que hay... Sí, la cuen. ...es que mi padre tenía una moto esa grande, una Maxi, inmensa, ah, ah. y trabajaba en el matadero de Pando. Sí. Entonces el Coco, cuando pasaba de más o menos cinco y algo... Sí, sí. ...para montar video, le tocaba bocina enfrente a casa, el papá sacaba esa hermosa moto y se iba hasta el matadero de pando corriendo carreras con el coco Laborde <risa> es increíble, eh. bueno. yo creo que vos naciste en el 52, ¿no? Sí. yo soy nacido en el 52, sí okay. ahí está, en ese año te estoy diciendo que mi padre corría carreras sí. este, con la onda y después tuvo el palito que está acá en Soca ah, es cierto, también me el había... palito y el zorro, mi sobrino nos habíamos olvidado del palito seguro, y el zorro ¿Te acordás del zorro? Sí, ¿sorro? cómo ¿tú? no. O sea, el zorro está, lo nombramos. Yo para mí era como... como ahí está, los ¿viste? últimos choferes que, que había. Sí, el último creo que alcanzó en fue el zorro, el zorro. Sí. Pero este, vos sabés lo que es correr. sentía los zumbidos vos de, de, la, de la moto de mi padre... Y a sí. veces dicen mi hija que corre, ¿no? Sí. ¿Y a quién va a salir? Bueno. Le digo, ¿Al abuelo? Le digo, ¿A quién va a salir? A Suárez. <risas> sí. Después venir por casa que tengo algunas cosas de mi madre. ¿Cómo no? Vamos a ir por allá. Vamos a ir por ahí ¿Eh? y vamos a tener todo ese material. Bueno, eh, para mí muy valioso. Muchas muy gracias bien, por llamar. que acá. sigas así. Como. Muy lindo todo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Raúl. Seguimos. Le, le puedo leer eh, unos cuantos mensajes. Tengo por acá. Este, y bueno, la participación de la gente siempre es bienvenida. Este, que es lo más lindo que le van poniendo color a, a, a que eran puntualmente lo que nosotros queríamos impulsar. Bueno, yo ¿Eh? este, este espacio estaba pensado de 11 a 11 y 30 pero Bueno, no, pero mire. Usted es lo único que dice, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, seguimos. Como decía un amigo, Se con, manda. continuamos, continuamos. Este, dice, voy a a leerle. Tengo unos. tengo. Cuatro mensajes para leer. Eh, suelen ser bastante extensos y, y mi lectura no es muy buena, o, la, o hay un problema, o la letra del programa es muy chica, o yo preciso lente. Bueno, no sé cuál puede el... ser que sea lo segundo. <risa> bueno, el programa es el mismo que teníamos siempre. Y la garganta que no me ayuda mucho, yo que estoy ahí medio. Bueno, dice: Entonces, si Raúl viajó conoció a Juan Mateo. Sabe que era una persona muy especial, muy bueno y de gran corazón. Él tenía casa en Punta del Este y un día nos dijo a mi hermana y a mí, el domingo llego a presentarles a mi señora y a mi hijo. Y el domingo llegó, me acuerdo, en un chevet blanco a presentarnos a su familia, después de 20 años de yo haber dejado de viajar. Fui a visitarlo Y verlo fue tan emocionante, además eh, me vio y fue como si me hubiese visto el día anterior. Una gran pena que ya no esté, pero eh, con buena persona y como chofer de onda permanece en el corazón de todos los que los conocimos, dice por acá. Anita nos cuenta bueno, eso. Eh, era otro. Ahora, ¿qué, qué disparate? Una cosa que, que a mí me llama la atención. Este, que, el, que el, yo he viajado también ¿no? cuando iba a trabajar, pero eh, en otras compañías, porque de onda ya fueron creo que dos años, cuando tenía 14, de 14 a 15 años, ¿no? Y después eh, hay otras compañías como Corporación, como, pero que creo que no queda en, la, en el recuerdo de la gente de esta manera. Bueno, el... Porque usted se acuerda, bueno, yo no, oye, si me preguntás el chofer del único que yo dejaba no sé pero tampoco, o que las generaciones fueron cambiando, o que esto tenía algo especial. Tenía algo especial tenía algo especial en y la gente tenía algo especial y como lo dijo ahí una audiencia eh, alguien de la audiencia o algo de las, alguien de las intervenciones que hubo, eh, era una gran familia, se integraban el guarda, el chofer a, a la comunidad y Este, y era un, era un era un una gran familia por lo tanto eso, ese, ese calor humano que, que la onda desprendía y era era algo inigualable también cabe decir que eh, nosotros acá en este, en, en este pueblo estamos también vinculados a, a dos compañías importantes que También estaban a, a nivel de lo que sucedió con la onda, pero eran un poquito más locales. Este, las líneas de minas, que fueron las primeras que pasaron por acá, incluso anterior a la empresa Honda, eh, unas líneas, líneas de minas que tenían las líneas Minas Montevideo, y también la empresa Copsa. O sea que vamos algún día de estos a encarar el programa hacia esas dos hacia esas dos compañías porque tuvieron estrecha relación también con la con la localidad lo que pasa que de la onda teníamos más material, teníamos este, otra serie de cosas mm, nos vamos yendo Don leo Tengo, tengo mucha comunicación. Claro, Aguante, yo puedo. No la deje porque. Usted tiene que hacerlo mandado. No, no. Yo no, digo. Tengo... Yo, yo puedo seguir. El... No, pero vio que mire que después viene la amarilla. No, no. ¿Después no, la roja? Quédese que tranquilo que ah, no la saca Bueno. <risa> por eso le digo, tengo cuidado. Si la radio tiene espacio, la seguimos. Un no, realmente eh, lo, el espacio a continuación eh, eh, pertenece a la emisora, así que lo podemos usar. No, no, bueno. no creo que nos digan nada. ¿Usted qué dice, Santana? usted nos permite seguir un ratito más usted, por eso lo estoy diciendo apruebe el otro está ahí y no dice nada no tiene problema no, déjelo quieto no. estamos bendecidos del programa <ríe> por eso, eh? vamos a seguirle dando Tenés, total. tenemos la presencia de, <ríe> de padre Julio ¿eh? que ha venido a, a un, amigo, un amigo y debe tener anécdotas también algún día, <ríe> prontito vamos a encarar algún internacionales porque él, no no. De acá capaz que ya en este en este corto lapso que está en nuestra zona en este país, eh, porque viene de afuera, debe de tener también unas cuantas, veo En poco tiempo, porque se van, se van y de otros lados ni le cuento. Pero en poquitos días vamos a tener este un programa también vinculado a, a la parroquia o a, a la actividad que allí se desarrolla, vamos a recordar a todos esos párrocos que muchos tuvieron que ver con, con el desarrollo del de pueblo de los mosquitos. Exactamente. Y ahí capaz que el padre Julio se va a interesar muchísimo más todavía. Ah, bueno. Y la, como la, la gente que lo rodea, la comunidad parroquial. Este, desde ya sepa que algún un programa de esto que lo vamos a anunciar va a ser dedicado a, a la parroquia Santo Tomás de Aquino y a sus actividades claro, de, otro, de, de otra hora, las de ahora. Nombre de que llevó esta ciudad en algún momento, claro. pero que era pueblo, ¿no? Pueblo. Sí. Ah. Seguimos. Eh, ¿Le parece? Tengo tres mensajes más. Se los leo. ¿Usted y... manda? No, qué bien manda. Déjese probar. Dice también la llamaban la Ola Marina. ¿Eh? ¿Qué le parece? Eh, decían en campaña Ahí va la ola marina Y era el reloj de afuera Yo fui cinco años a viajar al Chuy Se hacían muchos amigos En los viajes eh, Que Santana no borre la chamarrita dice acá, Santana Usted llega a borrar la chamarrita mire, Ting, Le cortamos los dedos No, no, la vamos a guardar ¿eh? La chamarrita era no? onda Y lindo. usted que va a hacer algún tema eh, La vamos a guardar, usted no la borre Borre Mario Silva, pero no borre la chamarrita. Hay que pelear un poco con Santana. Dice, oh, mire qué anécdota. Bueno. Te Tenga cuidado. Bueno, ¿por qué cuidado? No sé, usted escuche. Dice, yo me enamoré en mi primer día de liceo. Cuando subí al bus de Honda para ir al liceo vi un chico y me gustó. Pregunté quién es y una amiga me dijo, es un creído de Soca. Yo tenía 11 años. Así ah, que pero mire, ¿qué, qué, ¿quién me... le cuenta eso? Ellos le le digo, prendieron su fuego. ¿Eh? su amiga le cuenta Pero mire, eso. mire, mire el el el, el contexto de, de, de cuando le pregunta quién es. Y una amiga me dijo, es un creído de soca. Sí, bueno. Es un creído. Ah, no, déjese. Joder. Qué disparate. Ustedes nunca dijeron no. que era un creído. No, ¿qué van a decir? Yo siempre fui humilde. Eso dicen mis amigas, no no, mi amigo, digo. Y mis amigas, que yo siempre fui humilde. No, no, no, nunca, nunca di ese aspecto. de. ¿Usted lo daba? Esa persona que él se comunicó es amiga no. suya. No, no amiga. amiga mía. Por supuesto que sí. Por supuesto que amiga sí. Suya. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Eh? Así que, ¿qué le parece? ¿Tiene la culpa la onda de todo esto? Bueno, sí. Debe estar contenta que se haya fundido. <risa> ¡Qué disparate! La conocí en La Onda, Leo. Bueno, ¿vio? Tengo que agradecerle inquieta? a La Onda, ¿qué le parece a usted? Sí, la verdad que sí. ¿Eh? No se puede quejar. <risa> <risa> que, que no. Suerte que es radio. No se ven las caras. Dice acá. Dice, hola, señor. Qué lindo recuerdo. Eh, el de La Onda. Ya mis amigos venían en ella a la escuela. Y uno de ellos pidió para Reyes... Una onda Y todavía la tiene Ya hace 32 años Saludos Elsa bueno, Pidió ahí, de regalo una onda mira Sí, era importante Era eh, Desde El otro que le corrió carrera Hasta tener el, el juguete Porque era sinónimo de velocidad Era sinónimo de velocidad La onda era de, de velocidad, de rapidez. Más, más rápido que la onda, ya era difícil andar en la carretera. Porque... Pero se acuerda que estuvo el dicho siempre que... Y, y, y dice, voy rápido y atago atrás de la onda. A... Atrás de la onda, porque no lo Y <ríe> se daba... Capaz que la... También la empresa, no sé si habría dado como los, eh, de hacer un tiempo promedio corto en viajes. Capaz que fue un... Y yo le... Usted sabe que, que yo le comentaba a varias personas que todavía no me explico bien cómo la onda que yo viajaba al Liceo de Pan de Azúcar pasaba inexorablemente, 7 menos cuarto, porque había parado los 10 minutos en yoka y mientras llegaba a casa, pero 7 menos cuarto, si salías menos 10, ya la perdías. Salía 7 menos cuarto y no me dejan mentir todos, los que llegábamos ayer a Pan de Azúcar, 7 y media estábamos en, en, en la agencia de Pan de Azúcar. Nunca llegamos tarde al liceo. Y hoy día la empresa que cubre el servicio y todas las otras demoran. Lo mismo con carreteras mucho en mejores condiciones, con carreteras eh, en donde se han eh, suavizado las curvas, donde se han suavizado los repechos, donde todo el mundo conoce, son carreteras muy buenas. Sin embargo, la empresa que, que nos lleva hasta allí sigue demorando. El mismo tiempo, y el tiempo es el mismo de aquellos tiempos que el de ahora, sigue demorando el mismo tiempo que de lo que este, a nosotros nos, nos ocupaba la onda en llevarnos hacia los destinos. Quizá puedan decir lo mismo la gente que, que vive en otros lugares más lejos. Este, ya, El progreso del transporte, el progreso de los vehículos, el progreso de todo, tiene que ser inevitable. Yo pienso que se debe llegar más rápido a, a lugares un poquito más distantes. Pero en lo que respecta acá, a la zona sur y este, se sigue demorando lo mismo a Punta del Este que lo que lo que se demoraba en aquellas épocas. Exacto, Raúl. Y lo que hablábamos con el tema de los promedios de tiempo, increíble, ¿no? De que hoy en día casi casi. Con todo mucho mejor. Coches más rápido, mejores rutas, como vos decías. No tanta curva para prevenir accidentes. Y el tiempo promedio es el mismo, ¿no? El sí. mismo. Bueno, Raúl, agradecerle. Este, son 12 horas y 10 minutos. Hemos pasado, no? <ríe> Creo que nos pasamos unos 40 minutos. Unos 40 minutos. ¿Vio? Pero bueno, eh, la gente nos acompañó, que eso era lo más importante. Agradecer toda la comunicación en la mañana de la radio. Este programa que, que nosotros hacemos lunes y martes, eh, jueves y viernes. Raúl nos está acompañando por acá el día lunes, no sé si mañana va a estar. Sí, mañana, vamos mañana a estar. va a estar. Mañana va a estar. El tema va a ser otro. Este, quizá podamos adelantarlo ya, pero vamos a dejar mejor porque este, las anécdotas deportivas, eh, si bien están y todo el material que nosotros con, que nosotros pretendemos acompañarlo, este, no sé si todavía lo tengo pronto. Así que vamos a dejar un poco en suspenso, pero en cualquier momento este, encaramos y capaz que mañana ya las anécdotas deportivas que son parte importante también de lo que ha sucedido acá en Avenida Seno. Hasta mañana y muchas gracias a todos por su amable atención. Hasta mañana Raúl y bueno, hasta mañana también a toda la audiencia de la 89.1. Les queremos decir que nos reencontramos mañana a partir de las 10 horas. Disculpa porque nos quedaron música, pedidos musicales sin complacer en la mañana de hoy. Realmente, bueno, se nos fue la mañana con este segmento que creo entretenido y darle un color distinto a lo, lo que apuntamos nosotros a la mañana. También nos encanta la música, nos encanta difundir música, pero ta también intentamos hacer algo diferente para cambiar un poco el aire de la radio. Nos vamos hasta mañana a las 10 horas, ¿eh? Nos quedaron por acá las, eh, Ahí está, mire Tengo otra anécdota más Ah, sí, perfecto Jorge Castillo, el que nos comentaba De, de, de, de, de, la, de la Ola Marina ¿Ola Marina era? Eh? ¿Cómo era? Ola Marina, ahí está Dice por acá, eh, tantas anécdotas, cuando se, casó, cuando se casó Alicia Gutiérrez, la de Sacha, salieron cuatro buses de Montevideo para la cambilla llenos de gente. Para la cambicha, ahí está, cambicha se llama la estancia. Este, así que cuatro buses llenos de gente de Montevideo, todo onda hasta en los casamientos también estaba. Un lujo, ojalá podamos eh, en el día de mañana reencontrarnos con toda la audiencia del día de hoy y bueno, con un nuevo espacio de Avenida Zenón. Nosotros a las 10 de la mañana vamos a estar por acá. Avenida Zenón, a las 11 de la mañana estaremos dando punto de inicio a un nuevo ciclo. Hasta mañana, eh, que tengan una excelente jornada y nos reencontramos mañana.